En, en la época de la dictadura, cuando aún estaba vivo René Largo Faría,、eh, tuve la posibilidad de estar en ese, en ese espacio compartiendo junto a otros grandes compositores como Nino García,、eh, estaba el Piojo Salina también en aquella época. Estamos hablando de gente muy talentosa. ¿eh? Eh, en otro tiempo y. Y a raíz de, de estas composiciones y de estar cantando en distintos espacios comunitarios a lo largo de Santiago, particularmente, me invitaron a participar en esta peña en La Chile Rey Canta el sábado 21 a las 7 de la tarde, junto a Carlos Toro Leguero, otro compositor, autor, compositor de La Legua, que también va a estar ahí esa, esa tarde compartiendo sus composiciones. Y dije yo, bueno,、eh, como Puente Altino. Tú me enviaste un flyer, ¿no? yo, sí, te invité, yo te invité sí, a la radio porque、sí. pensé que era importante que la gente c o n o c i e r a tu música. De hecho,、uh -huh. estoy grabando esta entrevista para después subirla, haciendo un trabajo extra también. Aparte la grabación online en vídeo,、eh, la, la, la grabación en audio.、Ajá. Ya, oye, pero el otro día yo subí un vídeo, estabas cantando en el Memorial de los Derechos Humanos, parece, ¿no? Esa, esa es una grabación, c l a r o yo no me percaté de esa grabación, ¿eh? es una de las cosas que pasan hoy día con las redes sociales. Eh, una persona de Puente Alto estábamos en un acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos en el Centro Cultural de la Comuna de Independencia. Eso fue organizado por los sobrevivientes del memorial del Puente Bulne. s El Puente Bulne s tiene una significación muy grande para Puente Alto porque ahí, el 15 de octubre del año 73, son fusilados 14 Puente Altinos que fueron sacados de acá de una quinta de recreo.、Eh, Se llamaba El Sauce, entre los que había una persona muy en particular que es La Motita,、eh, una niña embarazada que fue fusilada junto a los otros Puente Altino s ese 15 de octubre. ¿Qué te voy a preguntar por qué?、Eh, no, mira, lo que señalan los reportes de la Comisión Vales es que ellos estaban en una actividad de financiamiento、eh, a un feriano enfermo. Ahí en el sauce, y los sacan y se los llevan a la cuarta comisaría de Santiago. Y en la madrugada del del 15 se los llevan al puente Bulne y los fusilan. Estamos pensando en gente que tenía 14 años, el mayor tenía 25, habían unos de 20, 22, 21, 23. Y hay un sobreviviente en Puente Alto todavía,、eh, que es quien ha, ha podido entregar el relato acerca de aquellos hechos. Eh, pero claramente, no sé cuál es el, el riesgo al que podría haberse expuesto alguien con una persona, una mujer embarazada de 14 años. ¿Hubo、no, eh, a una, locu una locura en esa época? ¿no? Cuesta claro, hay que pensar que eso fue a un mes y días del golpe. Entonces, claro, estaba desatada la violencia, desatada la intolerancia, la agresividad, el odio ideológico. Así es que estamos en, un,、eh, en, en ese tipo de composición, en esa búsqueda musical, y ese día estaba cantando efectivamente esta, esta canción, que es una canción que yo escribí a la memoria de Cristian Valdebenito, Puente Altino, ¿cierto? De Bajos de Mena, que muere、eh, producto del impacto de una lacrimógena que le golpea la sien. Y algo que a mí en lo particular me impactó mucho、eh, y que rápidamente y parte esta obra que, que creo que es importante para las nuevas generaciones conocer、eh, a través de la música parte de nuestra historia. Desde tu rol como artista, compositor, autor musical y también en tu rol social, l Yo no sé si tú eres asistente social. ¿O trabaja en esa área? Sí, soy de profesión trabajador social.、Sí. ¿Cómo, cómo puedes explicar? Yo, bueno, yo soy posterior al, a la dictadura. ¿Cómo puedes explicar ese fenómeno que ocurre en este país y que todavía nos mantengan e heridas abiertas y, es, y, a, y a raíz de eso t e n g a m un trabajo creativo para mantener la memoria viva de esto? Y que hay gente que te v e en internet y dice, ¡ah! otra vez con el d e c h o humano, la misma.、Sí, sí. bueno. Es decir, es decir. Y te estoy contando lo que yo, lo que me escriben. Correcto, no está bien. Me tengo que preguntártelo. No, está bien, mira, el... el... la conciliación no,、sí. de, de, de lo que es una mirada desde el trabajo social, ¿cierto? En un país traumatizado, hay una generación completa traumatizada producto del golpe de Estado. En distintas maneras, porque pudiste haber sido víctima directa o víctima indirecta.、Tal. Porque lo que quedó de la dictadura, entre otras cosas, aparte del horror. Eh, que vivieron las personas, algunas personas más físicamente, la destrucción de su familia, los proyectos de, de vida,、eh, quedó instalado el miedo. Y el miedo、eh, habita indistintamente de si fuiste víctima directa o no. Es decir,、eh, hoy día las personas lo que más demandan, por ejemplo, es seguridad. Entonces, claro, uno dice desde la composición, desde el trabajo creativo, Eh, hay una dimensión que tiene que ver con la memoria sonora, ¿cierto? Y la memoria sonora tiene que ver con dejar un repertorio de obras musicales que permitan dar cuenta de un periodo de la historia, en particular, además en una comuna como Puente Alto, una comuna históricamente obrera. Históricamente,、claro. habían muchas empresas、eh, manufactureras en Puente Alto. Acá estaba la fábrica de Fonola, estaba la fábrica de textil Victoria, de Tejíos. En el que trabajaban 700 personas, c i、eh, entre r t o e otras grandes empresas. Entonces,、eh, nuestra historia obrera, en mi caso, como, como creador,、eh, no me puedo desprender de ese tiempo, porque además yo vengo del mundo obrero textil. Fui papelero, fui obrero textil de la Textil Victoria,、eh, trabajé en el p e m trabajé en el POG, fui estudiante y dirigente estudiantil. En ese contexto, entonces es poco probable de que, de que esa historia no influya en lo que uno va, va creando. Entiendo. Y eso lo podemos evidenciar en tu música, ¿no? La música que yo voy creando tiene que ver con esa historia, tiene que ver con la memoria. Va dando cuenta. ¿Y por, ¿y ¿Por qué la gente como que reniega un poco el pasado? ¿Por qué me encuentro con comentarios tan cerrados a veces? Yo no, yo no los critico, ¿no? Pero... ¿O hay, ¿O hay una campaña comunicacional para eso? Mira, yo diría que hay un par de cosas que pasan de fenómenos sociales. Uno sí,、claro. tiene que ver con el afán de、eh, hacer una suerte de olvido de la memoria. Así como, como decir:、eh, mira, esto que cuentan no es tan real, no es tan verdadero. Mi experiencia en algún momento, siendo trabajador textil, yo tenía una, una jefa. Que me decía que toda la historia de violaciones de derechos humanos era n un invento de los intelectuales comunistas. ¿Sí? Y yo en ese tiempo le compré el libro Los Sarpazos del Puma, que es un libro que da cuenta de los horrores ¿cierto? de este helicóptero que recorrió Chile、eh, tomando gente y lanzándola al mar. Y después de eso cambió su opinión al respecto y ya se dio cuenta que esto no es un tema que tiene que ver con, con una posición en particular de un partido político, sino que. Los derechos humanos son un ámbito que lo que busca es que el potencial del humano se a se permita su desarrollo a plenitud, independientemente de lo que tú pienses o creas. Ciertamente hay límites, y los límites están dados por si tus propuestas de visión del mundo contribuyen a la humanidad o van contra el desarrollo humano. Efectivamente. Y en esa perspectiva, ahí no da lo mismo el pensamiento fascista o el pensamiento nazi. Porque ellos, claro, han estado contra la vida a través de la historia. Entonces, bástenos ver hoy día lo que pasa con Palestina. Entonces, uno,、eh, hay personas, a tu pregunta inicial, de por qué hay personas que,、eh, como que reniegan del pasado, o como que encuentran que todo lo que h u e l e a derechos humanos es comunista. Eso tiene que ver principalmente con desconocimiento. Nosotros somos una sociedad que ha sido muy golpeada. c o n la violencia. Somos una sociedad absolutamente orientada a, a desconocer aquello que es diverso. La diversidad es lo que permite crecer, lo que permite desarrollarse como ser humano. Pero hay personas que les interesa que todo sea blanco o negro. Y, y la vida es un poquito más diversa que eso, tiene un abanico de colores mucho mayor. Pero cuesta mucho cuando hay desconocimiento. De que las personas acepten que vivimos en sociedades diversas. Para las personas es mucho más fácil vivir en una c o m i l l a una suerte de, que, de normalidad en e l que seamos todos iguales. Y eso es imposible, biológicamente, psíquicamente, psicológicamente. No lo sabré yo que soy,、no、lo sabré yo, soy profesor. Cuando tengo que hacer clases, hay 40 niños en una sala completamente distinta. Así es. Y más en la diversidad de hoy. Piensa, mira, como dato, Puente Alto hoy día tiene. Tiene、eh, diversidades tales que van a requerir ¿cierto? que las nuevas autoridades se preocupen de cómo vamos a hacer para que esta, esta diversidad sea,、eh, cuente con un espacio inclusivo. Es decir, que puedan ser incorporados a la vida cotidiana y, y no tengan el miedo de salir a la calle porque son distintas o distintos. Que, no, hoy día es, es como absolutamente irracional que las personas que son diversas. Sean atacadas, por ejemplo, en la calle por su condición. Estoy hablando de, de la diversidad sexual, estoy hablando de los niños con TEA, estoy hablando con los niños ¿cierto? Que,、eh, que tienen una, una configuración、eh, cognitiva, biológica, emocional que es distinta a otra. Ellos tienen que tener cabida, tienen que tener un espacio de desarrollo que les permita desarrollarse como seres humanos. Ese potencial que habitan e todos los seres humanos tiene que tener espacio para que se pueda expresar. Entonces, claro, algunas de mis canciones seguramente、eh, hacen un clic en aquellas mentes que se niegan a aceptar primero que venimos de una sociedad traumatizada, que venimos de una sociedad que vivió horrores, que todavía hay gente que no encuentra a sus detenidos desaparecidos. En una sociedad que hoy día hay 450 personas que perdieron un ojo y los otros quedaron sin poder ver, que hoy día hay jóvenes encarcelados porque se atrevieron a rebelarse, es decir, eso uno no lo puede negar. Entonces, claro, yo vengo de otro tiempo, yo vengo de un tiempo de la represión, vengo de un tiempo del dolor, de la persecución, de la intolerancia política. De ese tiempo vengo. Y yo no quiero una sociedad de esas características. Claro. Yo no quiero dejarle a mi nieta, a mi nieto, a mis seres queridos, un país, una comuna <coughs> intolerante. Yo estoy en, en una posición <coughs> distinta de aquello. Y desde la teoría del caos, ahora hablándote como profe es matemática, no puedes construir algo nuevo si no te enfrentas al pasado.、Sí. Es, que es no, imposible. No es posible p r q u e e t e r t e Si tú no conoces de dónde vienes y no asumes tu historia, eso, desde, eso es desde lo, social. ¿Es desde lo y, social. Y desde la física, desde la teoría del caos, es imposible construir algo si no, no entiendes de dónde vienes. Así es. Y, seg y, se y según la, la segunda ley de la termodinámica, no hay transferencia de energía si no entiendes de dónde está la fuente. Claro, ahora... Tiene una l o g i c i r Tú lo ves socialmente y yo lo veo sí, científicamente. O, sí, pero ojo ahí, que en los sustentos teóricos. De todo lo que es la investigación científica, tiene un sustento filosófico. Nace desde la reflexión. No hay nada creado si primero no fue reflexionado. Efectivamente. Entonces caminan de la mano. No hay una negación. Pero tenemos una sociedad que no reflexiona mayormente. No, porque. Está repitiendo conceptos antiguos y. y, y, claro, pero, y... ¿por qué、no、re... pero hay que preguntarse, Juan Carlos, ¿por qué no reflexiona? Y no reflexiona de alguna manera. Uno puede explicarlo porque la demanda de resolver la vida diaria, ¿cierto? En una, en una sociedad que lo que busca no es la felicidad del ser humano、eh, que no esté sustentada en objetos, que la sociedad perfectamente p u d i e r a promover valores, valores distintos a que solo sea el consumo. Y lo, que vamos, y lo que estamos experimentando en estos días es que todo está radicado en el objeto: y lo que, el tener por sobre el ser. Claro, y ahí hay, ahí hay una dimensión. A la que también、eh, mi canto busca contribuir a que la persona se reencuentre con su ser más profundo. Y ese ser más profundo también pasa porque se reconozca como un parte de una sociedad, de una comunidad, de un nosotros, algo que está extraviado. El nosotros es una dimensión humana que está extraviada. El nosotros cuesta、eh, vivir en comunidad. Hay experiencia, hay experiencia. Eh, tengo amigos que hacen programas comunitarios,、eh, psicosociales, como se llaman hoy día, para trabajar con los adultos mayores en las poblaciones. Y ellos están haciendo un esfuerzo para construir ese nosotros, porque los sectores más abandonados en el caso de Chile hoy día son la niñez, la juventud y los adultos mayores. Están abandonados. Están abandonados por un Estado que privilegia una política pública enfocada a los sectores、eh, que, que pueden producir. Entonces, el, el niño, el adolescente, ¿qué puede producir? No produce, no No vota. Y el adulto mayor ya produjo, ya, ya hizo, contribuyó a la riqueza del país, ¿y qué es lo que recibe? Recibe salarios miserables, recibe una salud pública que se puede morir esperando una atención especializada. Entonces, a mí en lo particular, ese tipo de sociedades. Y lo que yo entonces compongo desde el punto de vista del trabajo musical tiene que ver con cómo avanzamos, cómo hacemos que nuestra niñez, nuestra juventud, no, nuestros adultos mayores puedan tener una vida con dignidad. Porque al final, cuando uno observa nuestros jóvenes, ¿por qué hay jóvenes que hoy día participan del mundo de la delincuencia, de la criminalidad? Porque hay un. Hay un Un país que marginaliza, hay un país que excluye, hay un país que es desigual. Y la desigualdad genera violencia de distinto tipo: o genera violencia estatal, o genera violencia como respuesta de la sociedad civil hacia la desigualdad. Entonces uno dice: ¿cómo hacemos? ¿Por dónde vamos a caminar? Para tener un país que nos incluya y que podamos ser de alguna forma、eh, seres humanos más plenos. m á s bien a la música, te parece? Claro. Te <ríe> desahogaste. Para ¿no? que no se aburran、Real. los auditores. Me queda Marta u g a l d e Claro, vos, Marta. ¿Querés que le explique? A, a, a, a, a la, la vuelta. A la vuelta. Marta, si se riegan con tu sangre, no se secan los rosales. 中華、バンコン t ンコ、あまねせつこんと pueblo、こんとあま いい やりたい。 Marta, Del calor de tu mirada, de tus manos vienen tantos, son los niños que formaste nuestros niños. Marta, tú lo、no u e d う s Con La patria novia herida, él te guarda entre sus brazos. Ahí estaba escuchando a Marta. Marta, ¿cuánto era? Marta Ugarte se queda. Esa es una, una obra de autoría de Sergio Ortega, ¿Ya? el creador del Pueblo Unido. Esta canción la hizo el año 1900,、eh, en la década de los 70 y tanto, después del golpe. Y es la historia de esta profesora normalista, Marta Ugarte, que fue encontrada ahí en la valla de la, la ballena, cerca de los m o l e、eh, s y, y f l o t ó del mar. Porque el riel con el que fue lanzada al mar y amarrada con alambre se desprendió. Un riel que además tiene que ver con el crecimiento de puente alto. Y es por eso que esta es una de las canciones que yo、eh, tengo incorporada. ¿Cómo voy a llegar a un nivel de tan grande salvajismo? Te tan、eh, bueno, hoy día se bombardean niños y ancianos sin ningún asco y está justificado. Hay gente que está de acuerdo en que hay que exterminar、eh, aquellos que,、eh, que tú piensas que no pueden existir. Desgraciadamente,、no、tenemos recuerda, este nivel de humanidad, es lo que tenemos de nivel de humanidad. Contero, y efectivamente, hay una dimensión que es más inmaterial, que es más、eh, vinculada a lo espiritual,、no、que el área de la que v i d i r se requiere fortalecer.、Eh, ahora, yo contero, creo que ese pega que hay que hacer es、eh, la casa. Hay que, hay que hacer a nivel de la familia este desarrollo más, más intenso que, que permita ir generando una humanidad、eh, diferente a la que hemos tenido hasta hoy día. Bueno, esa es una incertidumbre, ¿no? no tenemos mucha claridad hacia dónde vamos como humanidad. Pero hay ciertos indicios, p a r e c e r a que vamos a ser p r e c i p i t a o s Ya estamos. Estamos, t o l l Oye,、eh, Paloma, quiero contar. Como la pieira del cerro. Vamos a la música. Como tronco del hogar, como la pieira del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, ver, d e quiero. q u i t á r m e del alma lo que me dejaron negro. o c o m o q u i t a r e m e del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidar ese por dentro. Palomita, ¿verde quién? Quiero contarte un tema que no hemos escuchado en otra oportunidad. Es Víctor Jara, verdad? De Víctor Jara, s í yo me acuerdo que estaba ahí en el memorial de la usacha. Tú sé que todos pasados por ahí por el memorial de la usacha,、ah, independiente sí, de nuestra mirada política o social, todos estamos obligados en cultura en la usacha a pasar por ese memorial. Y ahí está, ahí están los l s temas. Oye,、eh, Paloma, quiero contarte. Es como de e s de años 70, desde antes. ¿Ah, sí? Sí, está, históricamente está situada como las primeras pasar, composiciones de Víctor Jara en una gira que hace con el Cucumén a la Unión Soviética, que dura seis meses, y en ese tiempo、eh, ya extrañando a Joan Jara.、Eh, y, y por eso que se plantea que es una de sus primeras composiciones, que además da cuenta también de, de su origen, porque eso tiene un toquillo de l canto al humano y lo divino. Y una forma musical de canción campesina. Y entregada como una obra de amor. A su Joana. Y eso es el r a l i Así es. ¿Y Vestidito Rojo? Vestidito Rojo es una obra que escribí yo el año 1980. Acerca de. Es un simbolismo hacia las, hacia las madres, sí, a las mujeres que. Les tocó una vida difícil de poder sostener a sus familias, como ha sido a través de la historia el rol de la mujer,、eh, y en particular a esta que andaba con, un, con su hijito pequeño、eh, pidiendo comida en las calles en aquella época. Hay que acordarse que en la crisis del 82-83, cuando nace el PEM y el POG, c i e、eh, r t o producto de la crisis de la banca mundial, se genera un desempleo de tan alto nivel. Que mucha gente salía a mendigar en las calles y entonces en Puente Alto me tocó vivir eso en mi población. Yo soy de extracto social obrero de la población La Brisa en Puente Alto、eh, y que había mucha necesidad en ese tiempo de algunas familias de poder tener algo para, para, comer. para comer. Desde ahí viene vestidito rojo. De eso se trata.、Sí. ¿Cómo te h a s s e n t i d o acá en la radio? Bien, estoy contento. de Para mí, siempre estar en un espacio comunitario que tenga esta vinculación con, con mi sector, con la población,、eh, siempre me, me, me gusta. Y más en esta ocasión, que、eh, con esta invitación a que bueno, primero conozcan mis canciones, conozcan las canciones que interpreto de otros autores, y de poder invitarles para el sábado ahí en Maturana. ¿Dónde e s t Maturana? Maturana 516, está a una cuadra del metro Caming. A las 7 y media de la tarde vamos a estar cantando ahí con Carlos Toro Leguero. Él es un autor y compositor también de obras、eh, que retratan su, su historia. Así que sería maravilloso si algún puente altino、eh, alcanza a ir a. Hacia ese territorio y que nos pueda acompañar este sábado a las 7 y media de la tarde en la Peña Chile, Ríe y Canta. ¿Cuánto sale la entrada? 5.000 pesos cuesta el ingreso ahí. Correcto. Bueno, quiero agradecerte que hayas venido el día de hoy. Es una radio obviamente pequeña, pero la población es tan grande. Yo te digo que al día,、eh, mis datos estadísticos son 250 mensajes aproximadamente. Y la proyección estadística, la media, sin poder medirlo, es de 30.000, 27.000 personas que me escuchan a lo largo del día. Es que Pero para ustedes, uno solo es mucho t r a b a j Además, ustedes tienen muchas trayectorias, y en particular tú, que e s t á s dedicado a una parte importante de tu vida a este mundo de las comunicaciones. Agradecido de tu disposición permanente a, a apoyarme.、Eh, te ya, quiero, y te ya, quiero... ya sabes por qué. Sí, no lo sabía, me emocionó saberlo. Uno、mm, las cosas no las hace con. La hace porque le nacen, no sabe los efectos que van teniendo en nuestras personas.、Eh, y te quiero adelantar que el próximo año el c o n c u m é n cumple 70 años trayectoria en Chile, cantando e la Chile. Y estamos en la búsqueda de espacios para poder cantar en Puente Alto. Así que si hay alguna persona que le interese que, pues, que el c o n c u m é n cante para sus 70 años en Puente Alto, a través tuyo nos podemos coordinar. Y agradecido a ti, en lo particular a la radio y a las personas que han escuchado este programa、eh, por la, la disposición、eh, a acoger a un Puente Altino que lo único que busca es poder、eh, contribuir. A que dejemos una vida mejor de lo que nos tocó cuando recién llegamos. Agradecido, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. De apellido Nuñez, ¿verdad? Sí. sí. Como el diablo Nuñez ¿no? de e x s a n t i a g o a Wanda. <risa> <risa> Vamos con vestidito rojo. Muchas gracias por haber venido, Claudio. Gracias, Me i t e r p l i la grabación. Gracias, a t i Vestidito rojo, zapatitos blancos, calcetas de la. じゃあ、この時代においが n る e は、おいが a a のは、e いがするのは、おいがするのは、おいがするのは、おいがするのは、おいがするのは、おいがするのは、おい n するのは、おいがするのは、 パーセンスの人がいると、たくさんの人がいると、たくさんの人がいると、たくさんの人がいると、たくんの人がいると、たくんの人がいると、たくんの人がいると、たくさんの人がいると、たくさんの人がいると、たくさんの人がいると、たくさんの人がいるさんの人がいると、たくさんの人がさんの人がいると、たくさんの人がさんのがたんんんんんんんんんんんんんんん Ya es media mañana, la ciudad rutina que no tiene alma. Te vas caminando por ahí despacito, soñando en el mundo. パーティーハイイディタントアパーティーセラーディスラーディ d ラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディス e ーディスラーディ o ラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラーディスラー e ィス s ーディス e l ディスラー エレス・ウィン・ a レス・エレス・エレス・エレス・エレス・エレス・エレス・エレス・ス・エレス・エレス・エレス・エレス・エレス・エレエレス・エレス・エレス・エレス・エレス・エレス・エレス・エレス・エレレス・